10:47, recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? ¿Cómo estás, Cintia? Buen día para vos y para todo el equipo y la audiencia. Bien, Bien, a resguardo. ¿Vos te estás mojando? No, no, estoy,、ah, bueno. estoy guarecido ahora. Bien, bien. Estoy bien. guarecido porque está, está lloviendo. Recién escuchaba el, el separador nuestro destrolarse de contra la realidad. <risa> Hay que tratar de no estrolarse hoy. Sí.、Eh, aunque no se han detectado muchos siniestros viales, por lo menos a esta hora. Y también este, dejar, eh, digamos, eh, dar alguna información más o menos precisa y actualizada de las situaciones de los cortes de luz、eh, sí. en, en la ciudad de Santa Rosa. En gran parte de la Casa de Gobierno ya volvió la luz,、eh, se había cortado hoy más temprano, estuvo durante media hora en muchos lugares de, de, la, de la Casa de Gobierno cortada la luz, ahora volvió y también están funcionando los semáforos de la ruta 5 y, ruta, y circunvalación. Justo frente al Hotel Mercure. Esos semáforos estuvieron cortados durante un tiempo largo,、eh, de la mañana, a estas horas, y ahora están funcionando normalmente. Pasamos hace un ratito y están funcionando normalmente, digo, porque vi algunas publicaciones、sí. en redes sociales que no estaban andando. Bueno, ahora. Sí, están andando a esta hora, así que se van, se van más o menos Regularizando,、eh, acomodando.、Sí. Hoy justo lo hablábamos con nuestra compañera Dagna f a i d u t i que salimos a hacer una cobertura periodística de un tema, ¿Mm? y decíamos: Bueno, espero que la cooperativa no empiece a tener problemas que llueven dos gotas y se empiece a cortar la luz. Así que, este. Que no que no. Lo, que no volvamos a los 80. No, Volvamos a los 80. Bueno, también en algunos pueblos que llovían dos gotas y se cortaba la luz. Pero bueno, esto、eh, ahí nos, nos explicaban que no tiene que ver con, con la lluvia,、Bien. sino con, otra, con otras situaciones que, que ya de a poquito van, van arreglando. Lo que pasa es que si se corta la luz en la, en la casa de gobierno, es un problema porque es un lugar muy, pero muy、uh -huh. grande y muchas personas están. En ese lugar. También en Barrio Procrear estaba cortado. Y, También en el, Barrio Procrear. Que es ahí nomás、bueno, de la ruta. Que, cinco. Que, que, claro, hay una zona que q u está e habilitada por, un, por unos este, tan formadores. Había algunos problemas en eso que ya se fueron solucionando en el transcurso de, esta, de estas horas de la mañana. Perfecto, buenísima actualización, Mauro. Bueno,、si、¿te querés enojar un poquito, Cintia? Bueno, viste、bueno, que a mí no me cuesta mucho tampoco. e h No, me ¿eh? <ríe> hecha corta. Tranquilo, Mauro, que el que está en el estudio soy yo, ¿eh? <risa> Te la dejo calentita.、Claro. Dale. Bueno, eh, eh, nada, contar esto. A las doce y media, hoy a las doce y media, en la Universidad Nacional de La Pampa, se va a presentar el protocolo para la prevención y abordaje de la violencia y acoso en,、eh, en el ámbito laboral de la justicia federal.、Uh -huh. es, andan por aquí este, funcionarios y también algunos, algunos profesionales y profesionales de, de magistrados de la justicia federal. Y van a hacer una presentación. En ese lugar va a haber funcionarios de la Justicia Federal. Va a estar la, la fiscal Ayala Silvestre. No sabemos si va a estar a alguno de los jueces, en este caso el juez Baric, o también alguno de los jueces de, del TOF. Pero sí,、eh, anda por aquí Bettina Koch. Ella es、eh, doctora, es una de las redactoras de este protocolo de, de abordaje de la violencia en el ámbito laboral en la Justicia Federal. Habló con nosotros. Nos dio una entrevista antes de hacer la presentación en la, en la universidad, porque mientras nosotros estamos hablando, están recibiendo una capacitación y un taller、eh, trabajadores y trabajadoras del TOF, que recordemos que vienen de una situación o están atravesando una situación de violencia dentro del ámbito、uh -huh. laboral, porque denunciaron a uno de los jueces, en este caso a Pablo Díaz Lacava, en el mismo lugar donde este juez. Eh, acosaba a sus trabajadores y estos trabajadores recibían esa, esa violencia, es donde están haciendo el taller. Pero te decía, ¿por qué enojarte un poquito? Porque, según esta doctora,、eh, Bettina Koch,、eh, no se va a hablar de violencia,、Ajá. se va a hablar de cuestiones positivas dentro del trabajo. Y la verdad que, si van a presentar un protocolo de abordaje de la violencia, no hablar de violencia llama un poco la atención、uh -huh. y es por eso que. Les presento la nota, la escuchamos y después debatimos un rato. i Dale,、ratito. dale, a ver. El protocolo prevé una figura de, de orientadoras confidenciales. que La propuesta es: somos personas voluntarias que nos formamos para esto, para que el acompañamiento tenga un plus, no sea solo una escucha. Este, ni, ni, y además que tampoco volvamos como a revictimizar a las personas.、Eh, a veces. En, en la búsqueda de, de, de acompañamiento, en el altruismo que, de, que puede tener alguna persona,、eh, también por vivencias pasadas, personales, puede generarle un, un mal、eh, no querido a la, a la persona que está transitando una situación de violencia. Por eso, nosotras nos formamos, nos capacitamos. Yo soy una de las capacitadoras,、eh, pero bueno, todas nos formamos y nos capacitamos permanentemente,、eh, eh, en forma permanente, y nos comprometemos a mantenernos mientras querramos. Este, ser voluntarias en esto, porque es una actividad totalmente gratuita、eh, y, y de h o n o r e、eh, es, es nuestro compromiso de, de, de, de formarnos continuamente. En este, protocolo, en este protocolo está pensada la idea de esa asimetría entre un trabajador que denuncia a su jefe o a su patrón,、uh -huh. este, y ese patrón puede llegar a ser hasta un juez de nacional, digamos, esa asimetría está pensada. Y desde qué punto de vista la ven, sobre todo pensando en la víctima. Sí,、eh, es que el, el tema de, de la violencia y el acoso es algo que、eh, no es exclusivo de, de cargos ni de jerarquía, sino que puede ser entre pares,、uh -huh. puede ser horizontal o vertical, o sea, de, de, de, digamos, del personal hacia, hacia el magistrado o magistrada. Nosotros、eh, tenemos previstas todas y la, la propuesta, además de este acompañamiento,、eh, tiene que ver con. Con orientar a la persona acerca de, de, de, de qué medidas puede adoptar,、uh -huh. que siempre la decisión va a ser de la persona, porque es algo que ella lo tiene que este, elaborar, pensar, este, asesorarse y demás, este, con, los,、eh, con los profesionales que c o r r e s p o n d a Siempre que hay una instancia de denuncia、eh, disciplinaria contra un magistrado, esto tramita en el Consejo de la Magistratura,、uh -huh. pero no es algo que nosotros nos. Este,、eh, Eh, intervengamos en eso.、Bien. Nuestro rol es principalmente acompañar y orientar. Bien.、Eh, particularmente Santa Rosa,、eh, la Pampa también, pero Santa Rosa particularmente, está viviendo una situación de hoy una denuncia contra un juez de parte de sus trabajadores. ¿Esto le puede servir como para orientarse, pero también para tener protección este, hacia las víctimas en esta situación? Por lo menos hablar el tema y que no quede escondido por ahí. Sí, el, el taller tiene que ver con eso. No tiene que ver con hablar este, de, de violencia, sino ju justamente de todo lo contrario.、Uh -huh. eh, lo que nosotros tratamos de, de, de reforzar y potenciar es todo el aspecto positivo de los equipos de trabajo, que por lo general sufren quiebras, este, quiebres a partir de, de este tipo de situaciones. Entonces, la idea es trabajar con lo mejor,、eh, digamos, con el aspecto humano positivo de las personas. O sea, no venimos a. El objetivo es potenciarlos a, a, a ellos como para que puedan transitar de la mejor manera posible esta situación que es bastante adversa para, para cualquiera que la transita, n o sea de lado l que esté. o sea, Sabemos que el sufrimiento es de todos, de, del que es denunciado y del que denuncia también. Así que nosotros, en este caso, el taller está orientado a las personas que están、eh, transitando toda esta situación y que puedan.、Eh, Generarse como una sinergia positiva、uh -huh. que les permita transitar eh, saludablemente eh, su trabajo. Bien, en estos talleres, ¿qué se escucha? ¿O las víctimas qué dicen respecto a una cuestión puntual de una, una cuestión de violencia en el, en el trabajo? ¿Qué es lo primero que, que les sale contar? No, no, porque no hablamos de los hechos,、ah, no, no, no, hablamos de otras、Bien. cosas. No, no hablamos de, de situaciones positivas de ellos, este,、uh -huh. es un enfoque diferente. Por eso, no es, un, no es un taller para hablar de la violencia, sino justamente de lo que, de lo que no es violencia.、Bien. Como para que eso mismo pueda reflotar y, y volver a instalarse.、Eh, si nosotros hablamos á b todo el tiempo de la violencia, es como que la seguimos manteniendo.、Eh, la idea es no taparla, porque existe y está, y necesitamos、eh, que eso aflore y que, y, y que bueno,、eh, Todas las emociones que cada uno lo, lo pueda manejar como pueda, pero sí necesitamos instalar otro tipo de, de emociones en el trabajo. Entonces, ese es, ese es mi, mi enfoque de, de, de, del taller: generar emociones que permitan relacionarse mejor,、eh, instalar canales de comunicación diferentes, dinámicas diferentes. No se trata como de reconstruir, porque, bueno. Eso, lo que pasó, pasó. O sea,、Bien. mirar al, al presente qué tengo, cómo quiero vivir,、eh, cuántas horas dedico mi trabajo a esto.、Uh -huh. Y sobre eso, bueno, cómo me puedo proyectar, qué, puedo, qué hay en mí que pueda yo mejorar、Bien. para contribuir a lo que yo quiero. Bien. Y, ¿Y estas situaciones se dan en un sistema vertical, como es, por ejemplo, la justicia o el Poder Judicial? Sí, sí, sí, sí. Se, se da,、eh, lo, las situaciones de, de violencia se dan y se replican en distintos ámbitos laborales, tienen los mismos tópicos.、Uh -huh. eh, la jerarquía ayuda bastante, lamentablemente, pero bueno, este, eh, eh, estamos eh, orientados y enfocados para, que, para generar ambientes de trabajo saludables, así se llama el, el taller. Ahí escuchábamos a Betina t Koch hablando de、eh, ambientes saludables de trabajo.、Uh -huh. Andan por aquí para presentar el protocolo sobre、eh, el abordaje de la violencia en el ámbito federal en la justicia federal. Bueno, sí, ahí escuchábamos. A mí me daba más la impresión de que estaba escuchando, no、un、sé, a alguien de una iglesia y no a alguien、eh, que tiene un rol. Eh, político dentro de una institución absolutamente violenta como es el Poder Judicial. Yo me, a mí me pareció que era una coaching. Exactamente. Exactamente. Mira,、eh, no todo es pro. Viste que ahora la palabra que se utiliza es pro. Propositivo, ¿Eh? pro propositivo, bueno, no, no todo es pro. Y por, qué、claro. sé yo, Lo, lo conversamos,、si、querés, y quiere d e c i cada organismo y en todo caso los laburantes, laburantas funcionarios del Poder Judicial Federal sabrán este, cómo reciben esta capacitación. El problema es que estas capacitaciones repercuten también en la formación política de quienes resuelven en causas. De la justicia federal y que deben tener el criterio correcto y entender de qué se trata la violencia por razones de género. n o Uno no puede decir,、eh, y bueno, si lo sufrió, después que lo vaya manejando como pueda, que mire sí, para adelante.、Eh, claro. Realmente, un, un discurso que lo que a mí me trae, cuando lo escucho, Es desconfianza. Y justamente lo que sucede con los hechos de violencia de género, sobre todo en el ámbito laboral, en el que uno lo que está tratando de resguardar es el alimento, porque una labura para pagarse el alimento, es la falta de confianza en el mecanismo que puede existir un protocolo como el que están presentando, pero que después yo no tengo confianza de, de, de aplicarlo, de hacerlo saltar, porque、eh, tengo que valorar, a ver, ¿cuántas horas le dedico yo a esto? Está bien que me ponga m a l Si、son i s cuatro o cinco nomás, una boludez. Te dije、okay. que te iba a hacer calentar. Pero no solo que me hace calentar, sino que me trae realmente un nivel de preocupación. ¿Por qué? Porque ella dice: la violencia se puede dar de modo vertical o horizontal. No, no, a ver, la violencia no es una cuestión de arriba, abajo, al costado. Es un hecho de asimetría de poder. La claro, simetría no, pues, de poder no tiene、bien. que ver con que, sí, por supuesto, opera si yo soy jefe o no soy jefe, pero el poder se ejerce en un patriarcado, cuando hablamos de razones de género,、eh, por el rol que yo ocupo en esta sociedad que es binaria. Entonces es hombre, mujer. Después sí podemos analizar otras formas de la simetría de poder.、Pero、acá estamos hablando de un taller sobre presentación de un protocolo de violencia de género, no de otra cosa. Entonces es, es realmente. Es ridículo, sobre todo teniendo en cuenta, Mauro, vos recién hacías mención a l caso de Díaz Lacaba. Pero en, el, en la Justicia Federal,、eh, en el 2013, la fiscal, la hoy fiscal,、eh, Yara Silvestre, era secretaria del j u g a o Federal, denunció al juez Charlín, Antonio、eh, Charlín, que fue condenado por abuso condenado. sexual, amenaza en situación de violencia de género a las empleadas del tribunal, en, con, en, con, con, arma, arma, en,、claro. con arma, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos. En, Ya, un, la, todo el código, todo el Charlín, ó d i g o c lo condenaron, la justicia federal lo condenó,、no、lo condenaron, eh, eh, digamos, quedó firme la condena en cam,、eh, la Corte Suprema de Justicia.、Difícil、en en、sí. esa situación, pensar en algo positivo, este, para volver al trabajo. Verdaderamente, si vos、eh, hoy venís a dar un taller y no querés hablar de ese caso porque decís que vas a revictimizar, ¿a quién? A una fiscal que además llevó adelante un proceso hasta la Corte Suprema, que no tiene que ver con revictimizar, justamente poner como ejemplo un hecho que forzó. f A、ah, reivindicarse en e i d Un sistema、eh, de reconocimiento de derecho s hacia adentro de una mujer que además era una secretaria en ese momento, no era este, de, de la, de todavía eh, funcionaria eh, ni fiscal ni jueza. Ni... Entonces, realmente, bueno, estas cosas a las que uno asiste 10,、eh, 12 años después de que se aprobó la 26485, que evidentemente nadie entiende. Eh, estuvimos un ratito mientras sacábamos fotos、eh, con los trabajadores escuchando el comienzo de la, del taller que estaba brindando esta, esta especialista. Y lo que dijo en las primeras palabras fue: No vengo a hablar de violencia porque seguramente ustedes saben mucho más de eso. Ah, mira. Se、okay. arrancó así, después nosotros nos tuvimos que ir con nuestra compañera Dagna Faiduti. Eh, los, las, las personas que estaban ahí, que son todos trabajadores, muchos de ellos de, son los que denunciaron a Pablo Díaz Lacava, estaban escuchando a esta persona.、Mm. Digo que、eh, yo le planteé la, la simetría de poder porque nos parece que es lo más importante. No es lo mismo denunciar a un compañero de trabajo que a un juez. No es lo mismo para un trabajador. Por eso, si en estos talleres o en estos protocolos no está prevista esa situación puntual, es muy difícil que se resuelva、mm. y, sobre todo, que le dé herramientas a los trabajadores. Porque、eh, una, denunciar a una, una persona que te violenta constantemente y que esa persona es un juez y es tu jefe, no es lo mismo que denunciar a un compañero de trabajo que lo ves todos los días y hasta que podés hablar de la situación. Es,、eh, la verdad, que esa asimetría. Si no se cambia o si no se trata de, de modificar, va a ser、uh -huh. difícil que, que haya cambios reales, sobre todo para los trabajadores. Sí, por eso yo decía recién: este,、eh, hay jerarquías y hay asimetrías. Pero esto vos decís un juez. A ver. Yo me encuentro、eh, permanentemente con laburantas de una despensa que no se animan a denunciar al dueño de la despensa. Claro, Ni siquiera t i e n e que ser juez. O sea, por eso insisto con el rol de. Una cosa es la jerarquía y otra cosa es la simetría. ¿Por qué? Porque los laburantes. El, en el, la, la violencia por razones de género en el ámbito del trabajo es un hecho absolutamente sensible porque determina tu comida. ¿Entendés? Y entonces por eso necesita de otros aspectos distintos a lo que es la violencia en el ámbito familiar. Porque en el ámbito familiar en, ya entendemos, ya sabemos, ¿no? Ocurren el 68%, 70% de las violencias. No quiere decir que no ocurran en el ámbito laboral, lo que pasa es que nadie se anima a hablar en el ámbito laboral, porque nadie、claro. puede perder el trabajo. Y ese es el drama. Y, por, y, si, y, y cuando vos denuncias, necesariamente lo, lo vas a perder, o porque, digamos, no te van a poder echar, pero te vas a ir. ¿Cómo l a b o r a s ¿Cómo seguís laborando después de una denuncia? Insisto, en una despensa, no en una multinacional en donde te podrán reubicar, qué sé yo. Pero de veras que si las personas que están en estos ámbitos,、eh, que son ámbitos、eh, absolutamente de toma de decisión, ámbito, que por más que venga y te diga, y esto lo hacemos、eh, de modo、eh, ad honorem. Mirá, nada es ad honorem, es una línea en el currículum. Yo eso ya lo aprendí hace años.、Qué、Todo、grande. se capitaliza. Todo en estos ámbitos es capital. Bueno, gracias, Maurito, por este aporte. Bueno, te dejo ahí este, el enojo <risa> para que lo manejes en este rato、ah, para la c o p e Gracias, pasa, Mauro. Me ¿eh? ¿eh? <risa> encanta. Claro, los viernes, lo viernes tráeme esto que, que terminamos b i e n Ahora la India pone un cumbión. Ahora <risa> la India nos hace mover el esqueletón. Y, acá no pasó nada. y aquí cum... no ha pasado nada. La cumbia nada. positiva, <risa> c h、eh, la, ¿eh? la cumbia positiva. ¿eh? La cumbia propositiva. Que sí, no、eso. va a hablar de que te engañaron. No no, no, no. Va a hablar de que vos vas a salir adelante. ¡Sí! <risa> ¡Hasta luego! ¡Chao, Maurito!